Bueno, días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio Volumen 20. Hoy con un programa cortito, pero divertido. A ver, es lo que hay, es lo que hay este programa. Vamos a ser sinceros. Esta semana me la tomé un poquito porque también estoy pensando en formatos nuevos y demás. Así que vamos a ver qué onda. Pero tengo la leve concepción de que pasaron cosas, pero que no pasó algo tan importante. Y como que los programas anteriores se han explicado bien, gracias a Dios, y se dio así Ten tenemos un muy lindo background para escuchar y como para estar en coyuntura a ver, ha habido 20 programas en menos de un mes y de esos 20 programas ha habido un montón de información muy interesante que ha surgido y que se ha tratado y creo que se ha cubierto bien el tema, pero bueno, también hay que empezar a ver un poquito los números y bueno el programa de hoy se va a basar básicamente en eso así que bueno, antes de empezar vamos a, ver, vamos a vender un poquito el programa Nos pueden escuchar en iBox, en YouTube, en iTunes y en Audioboom. Sí, estamos en todas esas plataformas y nos buscan Economista del Medio. Y Después nos pueden contactar en redes sociales. Facebook, www.facebook.com barra Economista del Medio. Estamos en Twitter, www.twitter.com barra Medio. El Tumblr o blog del programa es econdelmedio.tumblr.com. En Ask, si nos quieren hacer alguna pregunta, Ask.fm barra Medio. Y por último, el mail de contacto del programa, economista punto com. Bueno, vamos de lleno con el tema del programa del día de la fecha. Signos. ¿Se acuerdan que nosotros venimos hablando de que la economía argentina es? Por lo menos el gobierno ya setió o ya jugó sus cartas apostando o diciendo, miren. La realidad es que la Argentina tiene estos problemas y los síntomas se curan de esta manera. Bueno, vamos a ser directos. El gobierno jugó su carta, dijo, este año la, la forma de frenar la inflación es acelerando la demanda agregada. Eso implica una recesión. Bueno, vamos a tomar las riendas y vamos a hacerlo porque la inflación es un problema. Perfecto, para allá vamos. El Banco Central realiza política contractiva. El gobierno, comillas, comillas... También el sector público está en la suya y la economía está empezando a reaccionar. Hace una semana o dos semanas ponerle, al gobierno le pegaban que la inflación estaba volando por el aire. Y la verdad que han empezado a ver los primeros signos de la contracción económica. Y para esto vamos a hablar un poquito de los tweets de Luciano Coan que es, a ver, vamos a chusmearles, vamos a decirles quién es bien él. El, es, el es el economista jefe de Lipsis, la consultora argentina, que es muy respetada en el mercado local. Y tiene dos tweets que nos están diciendo, primero, primero, primero, vamos a chusmear. Empezó a ver de a poco pequeños frenos, inclusive algunas bajas en algunos productos que comercializan grandes cadenas. ¿Se acuerdan que yo les dije...? que una vez que el sector privado, las, las personas en particular, empiecen a decir, no, che, mira, voy a tratar de consumir un poquito menos, y las empresas empiecen a ver eso y digan, no, mira, vamos, vamos a frenar los aumentos y vamos a ver si inclusive aparecen las promociones, se está dando de a poco. Probablemente lo veamos también, él tiene un gráfico muy bueno, yo voy a linkear todo en, el, en los tweets, donde te está mostrando que el porcentaje de precios que sube, es decir, vos tenés el IPC, ponele que son cuatro precios, ¿No? Calculo relevados cuatro precios. No, es un caso hipotético este, ¿no? El IPC tiene un poco más de. Los índices de precios tienen muchos más precios. Valga toda la redundancia de la palabra que estamos usando, ¿no? Pero. El porcentaje de los precios que están subiendo es baja. Valga. Qué complejo explicarlo, ¿no? Sí, pero bueno. Menos del casi 10% de los precios relevados está bajando. Mientras el resto se mantiene estable. Es decir, de los precios que suben porcentaje en el índice baja, es decir que hay menos precios que suben y hay precios que se, que están que bajando se mantiene estable en un 5% ¿qué es decir? que se está conteniendo la inflación, porque están empezando a verse los verdaderos signos, como les dije también en la actividad real, que las empresas también están diciendo, che, paremos con los aumentos veamos si podemos poner promociones no también tengo unos tweets interesantes de Julita Tarres que arroba bajo consumo. Muy interesante el tweet de, eh, lo, el, la cuenta de esta chica. La verdad que me, siempre me ha resultado cautivante inclusive de dónde saca los datos. Y cuenta, por ejemplo, hay un informe de Nielsen, eh, la consultora sobre consumo en la Argentina, que dice, ¿cómo están ahorrando los argentinos? Tiene unas muy lindas... unas muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy lindas infografías Y según lo que comenta, dice que el 51% de los argentinos está comiendo menos afuera. Evitando el 55% comprar ropa nueva Y obviamente el 57% de cambio de marca de alimentos que consume Por otro lado también están tratando de reducir gastos en electricidad Y combustible Pensalo vos de tu caso, ¿no? Viste cómo se movió el gobierno en el corto plazo Empezaste a escuchar que la economía no iba a estar bien este año Cortaste tu gasto Y dijiste Mira, mejor por las dudas me voy a cuidar Bueno Ese me voy a cuidar lo tomó no solamente una postura que tomaste vos, la tomó toda la gente. Y eso se está empezando a ver en la actividad real como te conté. Muchas empresas están viendo que ya no venden tanto como antes, entonces están diciendo, che, para. Paremos la mano, empecemos con las promociones y demás. Entonces, es interesante esto. Se están empezando a aparecer los primeros signos de que se está frenando la actividad y con ello. De a poco los precios, empezando por los bienes durables, aquellos que vos decís, son los primeros que cortás, ¿no? En base justamente a estas cuestiones, la el esparcimiento, la compra de bienes durables o, por ejemplo, no sé, a ver. Cualquier cosa que vos decías, esto es no es indispensable para mi vida, pero antes podía porque estaba, tenía buenas perspectivas, ahora lo frenás un poquito. En este marco, es interesante ver cómo el gobierno que ya jugó su carta, ¿no? Con una política monetaria y fiscal contractiva, de repente se asustó. Sí, sí. Para mí, yo creo que el gobierno se asustó un poquito, que inclusive acá hay un tuit de Pablo Wende, muy interesante, que dice, un tema central que enfrenta el gobierno es reactivar la economía, porque la retracción del primer trimestre es muy fuerte. Acuérdense cuando nosotros veíamos que estaba cayendo la venta en Came, bueno, ya tenemos signos por todos lados, el consumo está en retracción, vamos camino a una contracción económica que se puede convertir en una recesión si dos trimestres tenemos de caída del Producto Bruto. En este sentido, el gobierno, volvemos, yo creo que se asustó. Mantienen la política monetaria contractiva porque saben que es la principal herramienta para pelear contra la inflación. Pero está dando muchos beneficios, o por lo menos parece que da muchos beneficios en materia fiscal, porque ahora sí se acordó de los consumidores. Porque hasta ahora venía sacándole impuestos a otros sectores económicos. Y ahora dijeron, vamos a darle un mimo a las personas y en particular vamos a darle un mimo a los sindicatos porque se viene la paritaria y es compleja de hecho ya habrán escuchado lo que está pasando con maestros que de repente les dan el 40, les dicen que no está complicado ese tema porque el tema de los maestros es fiscal también pero uno de los anuncios más importantes que ha sido esta semana fue el del tema de ganancias que se subió el mínimo no imponible Según esta medida, y según lo que informaron las autoridades oficiales, 180.000 personas dejarían de pagar ganancias. Lo que pasa es que muchas personas que vivían, habían estaban siendo alcanzadas por un decreto que las exhibía, inclusive una vez ya entrado en los brackets de, de pago, que del 2013 ese decreto estaría cayéndose y que todas esas personas este, empiecen a pagar ganancias. Con lo cual el efecto en el consumo no quedó muy claro. Porque si no se levantan las escalas, esto es un paso intermedio. Es como un... Hicimos algo rápido para solucionar el tema. A ver, igual el gobierno está haciendo otras cosas. Por ejemplo, va a hacer descuentos este, tributarios a las personas que reciban asignaciones universales por hijo o que sean jubilados. Yo creo que va a haber, de repente, el gobierno dijo, no, mira, jugaron a la recesión, vieron que eso en la imagen pública empezó bancándose mucho, porque bueno, había medidas que había que tomar, pero bueno, eso era en el periodo de, digamos, de la luna de miel, ahora ahora se pone heavy la cosa, ahora se vienen los meses más complicados, y si bien se está empezando a contener la inflación, la gente dice, che, mirá todo lo que pasó, ¿eh? mirá qué caro el tarifazo, ese yo, entonces está todavía tiene una percepción negativa de cortísimo plazo, si bien, le, y aparte sabe, viste, Está complicada la cosa. Quedó complicada, ¿viste? Después de todos los... Y dijo, che, ¿y a nosotros? Y el gobierno dijo, bueno. Momento de darle un poquito a la gente también. O por lo menos, entonces, hacer algunas cosas. ¿Va a ser suficiente para el consumo para levantarlo? mira Perdoné ¿eh? que digo complicado con la voz, pero... Acá está sacando una nota que dicen que preparan guerra de ofertas para captar los mil millones de pesos que okay, esta modificación en ganancias se liberaría para el consumo. Pero que, los, que las grandes casas de ventas, o sea los retailers, no tienen muchas esperanzas de que toda esa plata se vuelca al consumo. ¿Por qué? Porque el contexto sigue siendo recesivo. En ese margen me parece que va a todavía primar mucho más esa decisión de las personas de decir, mirá, vamos a comer menos afuera, mira consumamos menos electricidad, salgamos menos en auto porque consume mucha nafta o mira, compremos segundas marcas y todo lo que sea bienes durables que no eran ultra necesarios manquemos un poquito paremos un poquito la, la pelota y veamos cómo se planta el escenario de acá adelante se viene un primer trimestre y un segundo trimestre, o sea, ya estamos terminando estamos en mitad del primer trimestre pero se viene un primer mitad del año complicada Se está empezando a ver y el gobierno como que se asustó. Dijo, eh, mira lo que está pasando acá. Vamos a ver en los próximos días cómo sale todo. <coughs> Por otro lado, voy a dejar una nota al final. Esto se dio hace poquitas horas, pero parece que el juez Griesa le dio un guiño a la Argentina él le dijo que ellos derogan la ley de Cerrojo, él le levanta el stay y la Argentina puede volver a pagar afuera, es decir, también puede volver a pedir plata prestada. Esto es el La piedra angular del plan fiscal de Pratt -Gay. Porque él sabe que en esta economía donde se está jugando una política contractiva, si el Estado aporta y es procíclico, la Argentina se puede hundir mucho más. De hecho, acuérdense, la interna liberal sigue muy presente en la Argentina y él entre bambalinas está diciendo, si yo me voy y viene Estusenegro o Melconian, la economía se va a pique porque el ajuste que van a realizar va a hundir aún más el Producto Bruto Interno. Por eso, esta noticia es muy favorable, por lo menos para las expectativas y para este kirchnerismo prolijo que se está llevando adelante, ya que le permite a la Argentina, si logra derribar, derribar no derribe nada, chicos, ya basta con la ley de derriba. Si logran derogar la ley de cerrojo, por lo menos va a permitir que nos podamos financiar afuera, no solamente el sector público, sino los privados. En ese sentido... Esperemos, son buenos augurios este, para la Argentina, que bueno, en el corto plazo va a poder volver a los mercados internacionales y intentará que ese sector público no siga profundizando lo que se viene, que es un trimestre, pimestre, medio año, perdón, complicado. Así que bueno, esta sería la pequeña reseña de las cuestiones del día. Este, me pareció válido en una semana donde haber. Hubo como grandes anuncios, pero en el fondo no cambian nada de, de, de la concepción que se viene. Salvo por este pequeño detalle y nosotros empezamos a considerar que el gobierno se asustó. Yo lo veo como diciendo, epa, paremos con esto, ¿eh? por lo menos en la superficie. Porque ahora se va a venir un periodo complejo de negociación, van a venir despidos. O sea, los empresarios tienen una postura y los sindicatos otra. ¿no? Los sindicatos continúan peleando por paritarias... Pero lo, las empresas están diciendo, che, yo no voy a vender tanto, no voy a tener tanta guita para pagarle a tantas personas, por lo menos no con los aumentos que piden. Entonces ahí las palabras de Ricardo López Murphy de que si hay aumentos del 40% va a haber un desempleo fenomenal, empiezan a tomar real noción, ¿no? Como que todavía la economía está desarbitrada, está no estamos todos mirando para el mismo lado. ¿no? Por eso... Este, creemos que lo más importante es, que es esta idea ¿no? esta noción de que el gobierno ha empezado a tomar medidas para que para llevarnos de la manito, o sea, bajamos la escalera del nivel de actividad pero por lo menos él nos acompaña ¿no? diciendo, bueno, vamos a suavizar la caída, vamos a ver si funciona se viene fuerte, es un tema que todavía va a crecer, crecer y crecer pero que ya lo venimos anunciando porque es obvio, si se toman medidas de política económica para cierta dirección va a terminar pasando esto, no de manera tan determinística porque es así, pero es así, en el fondo. Entonces me pareció, bueno, también dar un poquito de espacio al programa para que la gente escuche y demás, y hacer un pequeño resumen de fin de, de, fin de semana casi, digamos, tú lo escuchar el fin de semana y decir, bueno, más o menos, ya tengo toda la semana para arrancar el lunes, así que espero que te haya gustado. Este, y te digo antes de irnos que nos puedes escuchar en iBox, en YouTube, en iTunes, en Audioboom. Buscás Economista del Medio en esas cuatro plataformas. Y ahí estamos. Si nos querés contactar en redes sociales, estamos en Facebook, www.facebook.com barra economista del medio, en Twitter, twitter.com barra Medio. /econdelmedio. <coughs> Tumblr. Econdelmedio.tumblr.com es el blog. En el blog puse una nota muy interesante que escribí yo. Porque Me gusta mucho la radio, los podcasts en particular, pero también me gusta mucho escribir. Y hice una notita un poquito más complicadita, que está bueno, no está complicada, no es imposible de leer. Que compara, por ejemplo, los resultados fiscales de muchos países, por ejemplo, y les pone un manto de graduación, por ejemplo. Lo que dice es la correlación entre el gasto y el nivel de actividad. Y te lo mapeo, ¿no? por ejemplo, para dos periodos distintos. no Desde 1960, a poner, creo que es hasta el 99, Y después te dice del 2000 al 2009, ¿no? Una cosa así. No recuerdo bien los números porque pasó unos días que le escribí la ley. Pero te muestra cuatro cuadrantes. Entonces los tipos que durante los últimos, ¿qué son? ¿40 años casi? ¿Casi 40 años? Sí. Un poquito más. Han sido siempre procíclicos. Procíclicos. Qué palabra complicada esa. Es decir que siempre han gastado más cuando el producto crecía y cuando el producto se contraía. Ups, no hay plata. Bueno, vamos a tener que contraer el nivel de gasto lo cual lleva para es, es terrible es malo de punto de vista lógico porque siempre te dicen que en, buena, en una buena época te conviene ahorrar para las malas pero parece que el sector público no aprende nunca esa lección, por lo bueno, menos en un montón de países entre los cuales nos contamos nosotros pero que el caso de Chile es muy paradigmático pues un país que tenía toda la tendencia de ser un latino más pero como que en los últimos años ha aprendido a que su política fiscal es contractiva y yo puse el caso de que Bachelet antes de la crisis internacional la odiaban. Yo me acuerdo que veía las marchas contra ella diciendo que hay que aumentar el presupuesto educativo, cosa que está bien, pero eran feroces. O sea, Bachelet era la peor enemiga del, del, del chileno promedio. Y Sin embargo, cuando estalló la crisis internacional, la economía chilena no sufrió tanto. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Bachelet? Se ahorró un montón de plata que entró del cobre, con boom de commodities, che, es el primer país exportador de cobre, Ahorró, entonces cuando vino la crisis, gastó. Anticíclico completamente. Y la, la popularidad de Bachelet voló por los aires. Y la economía, obviamente, no sufrió tanto. Miren qué pensamiento inteligente el de las autoridades chilenas, como para aprender, ¿no? Decir, bueno, miren, muchachos, ¿por qué no? Cuando tenemos un boom de commodities, nos ahorramos la plata para cuando no tengamos más el boom de commodities. No tengamos que emitir pesos o pedir deuda, sino que tengamos nuestros fondos propios para financiarnos y salir adelante. ¿no? Obviamente, cuando uno hace políticas económicas que apoyan el crecimiento del país, no todo lo contrario. Pero bueno, es si quieren chusmearla, básicamente la idea es esa. A mí me gustó mucho el texto, de hecho, linké un par de papers más. Me pareció revelador cuando lo vi, muy interesante. Eh, Las fuentes del National Bureau of Economic Research. Así que está por ahí, chusmella de vuelta econdelmedio.tumblr.com y por último si nos quieren hacer preguntas en ask ask.fm para econdelmedio y el correo del programa economista del gmail.com gmail.com Si te estás despertando sábado a la mañana y estás escuchando esto que tengas un muy lindo fin de semana. Si es domingo a la tarde no te deprimas y si te estás por ir a dormir que tengas una muy pero muy buena noche. Mi nombre es Gabriel y nos vemos. ¿eh? Chau, chau.